Es jueves 1 de diciembre, estrenamos mes, el último del año... ...y también estación pero climática... ...será un día invernal, las temperaturas serán propias del invierno... ...bajan, alcanzaremos una máxima de 15 grados... ...ahora tenemos 11,3 según el termómetro de Teleilch... ...y las lluvias, pues esperan a partir de la noche... ...así que el tiempo vuelve a colarse en la agenda local... ...ante la previsión de lluvias... ...pues el encendido navideño... ...adelantará su horario... ...será a las 6 de esta tarde... ...con el concierto de Viancicos de la Escolanía... ...y el Coro Juvenil del Misteri... ...en la Plaza de Valle... ...por otro lado, empieza diciembre... ...con una huelga en el sector del calzado... ...hacía décadas... ...que no la veíamos... ...que la industria zapatera no la sufría... La huelga es estatal y está convocada por los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, que pelean por la subida salarial con más fuerza que años anteriores, porque la elevada inflación que estamos sufriendo ha restado poder adquisitivo para todos. Y la sanidad pública, pues los sindicatos médicos estudian secundar la huelga convocada para el mes de enero. Hoy, hoy 1 de diciembre, les contaremos que en el Día Mundial del Sida sale el nuevo tratamiento contra el VIH. La vacuna no es la vacuna, está cada vez más cerca, pero a falta de la misma hay este tratamiento que consiste en seis inyecciones al año, en lugar de tomarse pastillas todos los días, lo que va a permitir mejorar la calidad de vida de los afectados. Y lo hemos dicho, hoy es una jornada de paro convocado en, convocada en todo el país para por los sindicatos mayoritarios en el sector del calzado, 30.000 trabajadores están convocados y más de la mitad se encuentran en las zonas productoras de esta provincia en Elche y Elda, comisiones obreras llama a esos trabajadores a que se acudan el paro en protesta por la ruptura de las negociaciones del convenio del sector con la Patronal, debido a que se niega a subir los salarios, según el IPC. Y la Generalitat, del Gobierno valenciano, ha concedido una subvención al Ayuntamiento de 150.000 euros. Se destinará para reformar tres salas del MAE, en el Palacio de Altamira. Se trata de una fase del proyecto de remodelación de este museo, que se encuentra en fase de licitación y que cuenta con una, una partida presupuestaria de un millón de euros. También el Ayuntamiento recibe otra importante subvención. La Diputación aprobó en su pleno de ayer conceder al Ayuntamiento 550.000 euros para repartir más bonos consumo, con el fin de incentivar las compras en comercios y restauración en estas Navidades en Elche. Veremos si llegan a tiempo. Y en la crónica deportiva, pues hoy España se juega su pase a octavos de final en el Mundial de Qatar y el Elche cumple su quinto día de pretemporada en Oliva. Mañana viernes disputará su primer partido amistoso con el nuevo entrenador Pablo Machín y el jueves disputará el torneo Festa de Elche en el Estadio Martínez Valero. Será la puesta de largo del nuevo técnico. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial del Sida. Más de 40 años han pasado desde que esta enfermedad era una sentencia de muerte. Los avances científicos han conseguido que se convierta en una enfermedad crónica y aunque de momento no haya salido la vacuna... ...dicen los expertos que cada vez está más cerca... ...hoy se presentarán, estarán disponibles... ...las inyecciones que sustituyen a la medicación... ...y que aportan más calidad de vida... ...a los infectados por el VIH... ...según nos ha contado... ...la responsable de la unidad de enfermedades infecciosas... ...del Hospital General, la doctora Mar Masía. Pues la vacuna está... Cada vez más cerca, pero todavía no la tenemos con nosotros, pero tenemos buenas noticias respecto al tratamiento, porque hoy precisamente va a estar disponible, a partir justo de hoy, un tratamiento que va a ser intramuscular. En lugar de eh, tomar eh, pastillas, eh, los pacientes pueden inyectarse el tratamiento cada dos meses y no precisan estar tomando pastillas, es decir... Hoy, además, 1 de diciembre, es el día escogido por los sindicatos... ...para el paro en el sector del calzado. Comisiones Obreras ha llamado a la huelga... ...a los trabajadores de las comarcas del Vinalopó... ...como está ocurriendo en otras zonas productoras del país... ...como almansa o Fuensalida... ...al no llegar a un acuerdo con la patronal... ...para lograr un convenio colectivo... ...acorde a la situación económica... ...no están dispuestos a eternizar fábricas... ...con bajos salarios y peores condiciones laborales... ...la convocatoria de paro para hoy... ...realizada por Comisiones Obreras y UGT... ...abarca un convenio de ámbito estatal... ...que afecta a 30.000 trabajadores... ...más de la mitad están aquí... en la la provincia y llevan negociando ese convenio desde enero. La pasada semana se volvieron a romper las negociaciones entre los sindicatos y empresarios. El principal escollo es sin duda que la patronal se niega a subir el salario según el incremento del IPC. Los sindicatos desde ayer están preparando los piquetes informativos en Elche y Elda y han anunciado que habrá una concentración a las 11 de esta mañana frente a Becal e Inescop. Y mientras tanto, hoy los sindicatos médicos de la Comunidad Valenciana estudian sumarse a la huelga convocada en enero para reclamar más personal y recursos en la atención primaria y mejores condiciones laborales en la sanidad pública. Hoy, por tanto, también se esperan movilizaciones en la Comunidad Valenciana. ayer el gerente del Departamento de Salud del Hospital General, Carlos Gossalvez, estuvo en la sede local del PSOE para explicar a los militantes las inversiones recibidas en los últimos años para ampliar los puntos de urgencias extrahospitalarias y para modernizar el Hospital General. Gossalvez destacó que el Consejo ha invertido hasta el momento 40 millones de euros en mejoras sanitarias en Elche y en reforzar, dijo el personal de los centros de salud y del centro hospitalario. Lo escuchamos. Eso ha significado que eh, eh, los profesionales trabajen en, mejor, en mejores condiciones y con mayor calidad. Aparte, se ha hecho un incremento de 200, 275 profesionales que han venido a lo largo de este año, tanto para la atención primaria, que han sido 73 nuevas incorporaciones, como 202 para el, el Hospital General. Ya ayer, 30 de noviembre se celebró ese brindis institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento y por ello eh, con motivo del 22 aniversario del Palmeral como patrimonio de la humanidad y por ello pasadas las 2 de la tarde se lanzaron esa esos cohetes para recordar el 30 de noviembre del año 2020, que ha pasado a la historia por ser la fecha en la que la UNESCO proclamó al Palmeral de Elche, el más grande de Europa patrimonio de la humanidad. Iziar Martínez estuvo allí y esta es su crónica. Cuéntanos cómo fue ese brindis institucional. Buenos días, Rosa El 30 de diciembre del año 2000, la UNESCO proclamó al palmeral de Elche el más grande de Europa y patrimonio de la humanidad. Un nombramiento que reconocía este paisaje único en el mundo, pero también sus singularidades históricas y culturales que ya forman parte inherente de la identidad ilicitana. Un reconocimiento a nivel mundial de un símbolo que llena de orgullo a los ilicitanos. Hace 22 años después de este reconocimiento, y Elche ha querido reconocerlo, dar esta fecha con una serie de actos simbólicos el primero un brindis en el salón de plenos del ayuntamiento en el que ha participado la corporación municipal y representantes de diferentes asociaciones agrarias y el colectivo de palmereros también se ha lanzado una coheta desde la pasarela a la hora en la que fue declarado el palmeral como patrimonio el alcalde ha agradecido a las personas que han permitido la debida conservación de esta joya de la naturaleza y a aquellas generaciones que con Con su trabajo han hecho posible que el Palmeral esté, ahora dice el alcalde, en un buen momento. Porque efectivamente si hoy podemos disponer gozar de, de esta maravilla que es el palmeral ilicitano es como consecuencia del tesón y del apego por el patrimonio de tantas generaciones de ilicitanos que durante siglos durante siglos han trabajado para conservar para hacer rentable y para que podamos hoy disponer de, del palmeral eh, de los huertos de palmeras de los que hoy disponemos Y sobre el futuro del trasvase Tajo Segura, el alcalde salió ayer en defensa de Chimo Puig de ese acuerdo que anunció que alcanzó con el Ministerio para rebajar el incremento del caudal ecológico del Tajo, confiando en que se va a rebajar a 7 metros cúbicos y no a 8,6 metros. Los regantes en un primer momento admitieron y reconocieron que era una una resolución satisfactoria de un conflicto entre la cuenca cedente y la cuenca receptora entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana y Murcia y creo que hay que hago valer ese posicionamiento fundamentalmente de los regantes, pese a que haya otros actores políticos con intereses de partido que intenten distorsionar esa realidad. La realidad es que 7 metros cúbicos por segundo antes era una buena solución y una vez que se ha adoptado sigue siendo una buena solución. Y ayer comenzó la recuperación del acueducto del Barranco del Grifo después de que un camión impactara contra el hipo y provocara eh, tiempo después su derrumbe. Este acueducto no cuenta con ninguna protección específica y aunque se está licitando el catálogo de bienes para mejorar la protección jurídica del patrimonio licitano, en este caso... Llega tarde. La Edil de Urbanismo, Ana David, explicó ayer que el catálogo de bienes está en licitación y pronto finalizará el plazo de presentación de ofertas. Un catálogo que adoptará las medidas necesarias para dotar de protección jurídica al patrimonio, aunque defendió que no queda exento de accidentes como el causado en el acueducto del barranco del Grifo, que aseguró que ya se está recuperando de nuevo. Principalmente es, se trata de reconstruir el acueducto, para ello contamos, afortunadamente, con documentación, eh, contamos ya con planos de, de cómo es o de cómo era ese acueducto. Hay que tener en cuenta que no es la primera actuación que se realiza en él, desgraciadamente no es la primera vez que ocurre este tipo de, de accidentes y por tanto contamos con todo el material necesario para poder llevar a cabo una reconstrucción fidedigna del, del acueducto. En ello están trabajando los técnicos. Y por otro lado, siguiendo con temas de patrimonio, el Ayuntamiento va a recibir una subvención de la Generalitat de 150.000 euros para reformar tres salas del Palacio de Altamira. La Edil de Cultura Margantón ha señalado que esta ayuda se destinará a una actuación valorada en cerca de un millón de euros para la creación de una nueva sala que permita albergar exposiciones temporales de gran envergadura e importancia en el MAE. El proyecto se encuentra en fase de licitación. La escuchamos. Hoy hemos recibido 150.000 euros de la Generalitat para la reforma de las salas del Palacio de Altamira. Esta reforma, que persigue adecuar tres salas y poder así eh, albergar exposiciones temporales del más alto nivel, ha sido seleccionado para poder contar con esta cantidad y llegar a cabo el proyecto. Desde la Concejalía de Cultura estamos muy orgullosos de que este proyecto haya sido aceptado y dotado con estos 150.000 euros. Y el Ayuntamiento va a recibir otra subvención mayor de 550.000 euros... ...procedentes de la Diputación Provincial... ...para sacar de nuevo otro paquete de bonos consumo en Elche... ...tras el éxito de la primera campaña. Así lo aprobó ayer el Gobierno Provincial en su Pleno... ...según anunció el diputado Juan de Dios Navarro... ...la subvención deberá publicarse en el Boletín Provincial... ...y una vez recibido ese dinero... ...el Ayuntamiento volverá a repartir más ayudas públicas... ...para incentivar el consumo en comercios y restauración... ...durante esta campaña navideña... ...por lo que de momento no hay plazos... ...para pedir esos bonos destinados a las compras navideñas. He traído al Pleno de la Diputación de Alicante... ...un nuevo bono consumo, el bono consumo navideño... ...más de 550.000 euros... ...para poder ayudar a los comerciantes a la restauración... ...y sobre todo ayudar a todos los ilicitanos... ...para las compras navideñas tan necesarias... ...que vamos a tener en unos días. Pues veremos si estará en unos días ese bono. Y el Partido Popular plantea hacer más accesibles... ...los museos para las personas con diversidad funcional. El portavoz popular Pablo Ruz... ...propone que los museos tengan descriptores... ...de lectura fácil, información gráfica y pictogramas. Lo escuchamos. ...la instalación de QRs en cada una de las piezas... ...que se exhiben en los propios museos... ...por otra parte, la existencia de panales explicativos... ...para personas con discapacidad fundamentalmente intelectual... ...y también la incorporación de personas que sepan trasladar... ...a través de la lengua de signos... ...todo el patrimonio ingente que el pueblo del Odecha... ...ha venido atesorando". Y hablamos de nuestro patrimonio paisajístico y medioambiental... ...porque los humedales de Elche son muy importantes... ...sobre todo para Europa... ...porque son el refugio escogido por un pato, una ave... ...la cerceta pardilla que se encuentra en peligro de extinción... ...en estado crítico... ...hay proyectos, hay fondos europeos para su conservación... ...y llegan al hondo y al cló de Galván... ...ayer... Hubo una reunión de los socios del proyecto Life. Esta noticia nos la cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Buenos días, Ros. La cerceta pardilla es desde 2018 una especie de extinción en peligro inminente. Los humedales ilícitanos y del sur del Mediterráneo son esenciales para preservar la especie y por ello la Concejalía de Medio Ambiente y el Ministerio de Transición Ecológica a través del proyecto LIFE llevan a cabo medidas de recuperación y reproducción de la especie. Ayer miércoles se puso en común las actuaciones que van en la línea de mejorar el hábitat de la cerceta pardilla, realizar seguimiento de instalar emisiones de datos y fomentar la reproducción de esta especie. En los últimos años se ha conseguido cifrar 1.400 tercetas, de las que 300 fueron soltadas en el hondo y en el clot, donde se consiguieron parejas reproductoras. Actualmente hay 125 parejas reproductoras en España, cuando en 2018 tan solo existían 25. Próximamente se actualizará el censón de cercetas pardillas en el municipio pues escuchamos al coordinador de la Fundación Biodiversidad, Víctor Gutiérrez. Los humedales de Elche y en general del Parque Natural de Hondo son las poblaciones más importantes que tiene a nivel nacional la especie, pero no solo a nivel nacional, hay que eh, es, es importante destacar que las poblaciones de cerceta pardilla en España son prácticamente las únicas que hay en Europa, con lo cual la responsabilidad que tenemos desde desde el país, pero pero especialmente además desde sitios como como los humedales del entorno de Elche y el Parque Natural de del ...es fundamental para garantizar la conservación de la especie. Y la concejal de Medio Ambiente, Esther Díez... ...informó ayer sobre las subvenciones de renaturalización... ...que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica... ...para hacer las ciudades más sostenibles y verdes. En marzo, el equipo de gobierno dejó escapar una de esas ayudas... ...porque PSOE y Compromís no se pusieron de acuerdo... ...en el proyecto de renaturalización del río Vinalopó... ...así que Esther Díez ha explicado... ...que su intención es conseguir el próximo año estas subvenciones para eh, crear corredores verdes. En todo caso, desde la Concejalía de Medio Ambiente, sabéis que nosotros seguimos defendiendo esa renaturalización del río Vinalopó. Eh, todos los estudios avalan los beneficios que aporta desde el punto de vista ambiental para un río que, de, que está biológicamente muerto en estos momentos y que necesita esa recuperación. La muestra está en la parte justo anterior y posterior al tramo urbano en que ya está renaturalizado como tal y funciona perfectamente y, por tanto, eh, por los beneficios que implica desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social, el contar con ese corredor verde dentro del casco urbano de la ciudad, desde la Concejalía de Medio Mente seguimos defendiendo la necesidad de renaturalizar el tramo urbano del río Vinalopó. Pues la portavoz de Compromiso Esterdíez... ...estuvo en nuestro espacio Telenit... ...entrevista de esta semana... ...defendió el proyecto de zonas de bajas emisiones... ...que tal y como marca la ley... ...debe ponerse en marcha en 2023... ...para mejorar la calidad ambiental de los barrios... ...reduciendo el tráfico... ...y puso en entredicho la propuesta del Partido Popular... ...de generar un cinturón verde en la Ronda Sur... ...con carriles bici en los huertos... ...ya que dijo las políticas de lucha... ...contra la emergencia climática deben centrarse en el casco urbano y no en la periferia. No mucho que fuéramos los concejales de Compromís, ayer los únicos en el Pleno, que defendiéramos con absoluta claridad y contundencia que el espacio público en esta ciudad tiene que estar representado por valores democráticos. Y esa es la postura que defendimos ayer ante la moción del Partido Popular, que una vez más es eh, positivo generar un cinturón verde en la ciudad y, por supuesto, seguir ampliando carril bici, pero eso por sí solo no consigue nada en este marco de lucha contra la emergencia climática. Si lo que hacemos es generar todo alrededor del casco urbano que es donde viven la mayoría de personas de esta ciudad pero no llevamos a cabo políticas transformadoras dentro de los barrios y también de los núcleos de las pedanías no vamos a hacer nada en ese camino por la transición ecológica hay que tener en cuenta Y continuamos con más asuntos municipales. La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, explicó su voto en contra de los presupuestos municipales el pasado lunes. Considera que PSOE y Compromís manejan un presupuesto que les queda demasiado grande debido a su mala gestión. Ha señalado que el equipo de gobierno se ha ganado la desconfianza y el desencanto de la sociedad ilicitana, porque este año la ejecución de las inversiones apenas llega al 25%. La falta de ejecución de los presupuestos anteriores es uno de los pilares fundamentales de nuestro voto en contra. No es de recibo que en una ciudad como Elche eh, se quede más de un 70% de su presupuesto sin ejecutar. Eso es una muestra más de que no son capaces de gestionar, por lo que los ilicitanos no pueden permitirse que a partir de 2023 sigan con el bastión de mando de ese ayuntamiento. Y hoy, lo hemos dicho al principio, será el encendido de luces de Navidad. Ya se han encendido las luces comerciales, ahora queda el resto de calles y de adornos navideños que ya se han colocado en plazas avenidas y calles. El acto de hoy se adelanta a las 6 de la tarde por riesgo de lluvias. Vicente Bordonado en su previsión nos dirá para cuándo se esperan esas precipitaciones. La previsión meteorológica adelanta por tanto el encendido del alumbrado navideño en la plaza de Baix una hora ante el riesgo de, precipita de precipitaciones en la tarde noche de este jueves. Después del encendido tendrá lugar la actuación de la Escolanía y el Coro Juvenil del Misteri Teleelch va a retransmitir en directo tanto el acto del encendido de las luces de Navidad como el concierto de Villancicos que ofrecerá la Escolanía para ambientar la llegada de la Navidad a la ciudad. Y recuerden que el lunes tenemos más directos porque se inaugurarán los Belenes Municipales... ...de la Asociación de Belenistas de Elche en La Glorieta... ...y en la Fundación Mediterráneo... ...y también se realizará el pregón a cargo este año... ...de la presidenta de la Asociación de Informadores... ...Mariate Bolívar... Y la denominación de origen protegida de la Granada Moyar enviará un año más un total de 250 cajas de esta variedad a los valencianos que viven en otras zonas de España o fuera del país. Una iniciativa con la que acercar los sabores de la tierra y el cariño de la gente a las personas que pasarán las fiestas navideñas alejadas de sus seres queridos. El plazo para solicitar el paquete en los envíos finaliza el próximo 11 de diciembre. Bye. Y más asuntos, Elche se está dando a conocer... ...en la Feria Turística IBTM World de Barcelona... ...una de las citas internacionales más destacadas... ...en la capital condal, hasta hoy se va a vender a Elche... ...como destino patrimonial y de congresos... ...la apuesta del equipo de gobierno... ...con la creación del futuro Palacio de Congresos de Elche... ...según el Edil de Turismo, Carles Molina... ...el turista que viaja por reuniones, congresos y exposiciones... ...gasta 3,5 veces más...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 Cuando quedan cuatro minutos para llegar a las siete y media, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos cuenta cómo el Elche Club de Fútbol sigue avanzando en su concentración y cómo se prepara para el partido amistoso que disputará mañana en Oliva, eso sí, a puerta cerrada, y para hacer numerosos cambios eh, por parte del nuevo entrenador, Pablo Machín. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Quinto día de pretemporada del Elche Club de Fútbol en tierras valencianas que mañana disputa su primer amistoso de la era Pablo Machín. Será a las 11 a puerta cerrada allí en Oliva frente al equipo de la segunda división inglesa el West Bromwich Albion, un partido en el que el técnico hará diversas pruebas pero sobre todo será en el Festa de Elche, la semana que viene, el jueves a las 8 y cuarto de la noche en el Martínez Valero ante el Leeds United donde verdaderamente haga su puesta de largo antiguo. ...ante la afición Blanky verde Machín ya dejó claro en su presentación... ...cuál es su verdadero objetivo... ...sacar el máximo rendimiento individual... ...a cada futbolista... ...para a partir de ahí crecer como grupo. Machín. Mi único objetivo es que cada entrenamiento... ...podamos ser un poco mejores... ...exprimir a los futbolistas... ...que ellos sepan que son los los protagonistas... ...por aquí ya han pasado muchos compañeros... ...que seguro que han hecho eh, un buen trabajo... pero Eh, ellos es hora de que den ese, ese paso adelante y que muestren lo que yo pienso que, que tienen, que es mucha más calidad que la que han demostrado. Para eso se necesita confianza, el miedo no no ayuda en absoluto, tenemos que tener, como digo, pues esa responsabilidad y luego esa motivación para que eh, cuando acabemos de cada partido, independientemente del resultado, porque aquí siempre nos enfrentamos a otros y siempre hay alguien que tiene que estar más contento que ...que otro, pero sí que podamos llegar al vestuario, mirarnos y decir... ...oye, hemos hecho lo que hemos planteado, hemos dado todo lo que hemos podido... ...y si hay alguien que, que ha sido mejor, pues eh, no tenemos nada que reprocharnos a nosotros... ...creo que en eso tenemos que incidir, en dar el máximo en cada entrenamiento, en cada partido... Y para estos dos primeros partidos el técnico no contará con Tete Morente y en principio tampoco Domingo Esquina lesionados. El conjunto ilicitano que intenta llegar en la mejor forma física a los dos partidos oficiales del mes de diciembre que serán el de Copa el día 20 contra el Guadalajara y el de Liga tras el, el final del Mundial en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid el jueves 29 de diciembre. Hasta luego.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 Muy buen día. Comenzamos la primera jornada del invierno climatológico marcada por el descenso de las temperaturas y las precipitaciones. Durante esta madrugada, paso de abundante nubosidad que nos ha dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima en torno a los 11 grados. En el sur del Candaels, la temperatura ha bajado hasta los 9 grados. Una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos, eh, pocos claros veremos, situación de viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima. Eh, como mucho, con la nubosidad en aumento, en la segunda mitad del día se podría escapar alguna gota. Eh, las precipitaciones las esperamos aquí en nuestro municipio eh, de cara a la noche y sobre todo durante la madrugada del viernes, precipitaciones que podrían llegar a ser puntualmente moderadas sobre todo en la franja litoral. Hoy las precipitaciones localmente intensas se registrarán en el litoral norte de la provincia de Alicante y sur de la provincia de Valencia. Van a bajar y mucho las temperaturas, descenso notable, máximas en torno a los 15 grados, día plenamente invernal. Para mañana viernes continuará la relativa inestabilidad atmosférica durante la madrugada, precipitaciones que podrían llegar a ser puntualmente moderadas, insistimos, sobre todo en la franja litoral, conforme vaya avanzando la jornada. Por la mañana se podría escapar alguna gota, por la tarde apertura de claros, el viento de nordeste, rachas en torno a los 20-30 km por hora, temperaturas bajas y acordes a la época del año en la que nos encontramos, máximas en torno a los 14. 14 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 10 grados. Para el fin de semana continuaremos con ambiente invernal pero con apertura de claros, eh, viento flojo y temperaturas máximas que el sábado no van a superar los 15 grados. El domingo se podrían recuperar hasta los 17 grados.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 la emisora de los éxitos Activa FM Infórmate en 966 22 47 47 o en publicidad arroba puntalcomunicaciones.com Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleex Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Sábado 3 de diciembre, Atic Go mano Elche conservas Orbe Rubensa Balonmano Porriño. A las 6 menos cuarto de la tarde, desde el pabellón Esperanza Lacte Elche, conexión en directo en Teleelch. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 Fuck something up And I up need baby. some drink in my cup Hey, I'm in, I'm in a mood to fuck something up I wanna go missing I need a prescription I wanna go higher Can I sit on top of you? I wanna go oh, in Sit on top of you We gon' fuck up tonight Funk it up, funk it up Black lives Spaceships flying We're all Unapologetic when we fuck up tonight Funk up, funk up, up, up Tonight We gettin' fucked up tonight Loud and play grieta con rosmary alonso el oficio de palmerero no solo es bien de interés cultural tras la aprobación de la nueva ley de protección del palmeral ni tampoco es solo el patrimonio de la humanidad tras la declaración del palmeral como bien universal por la unesco es clave para el mantenimiento de los huertos de forma incomprensible en esta ciudad los ciclos de jardinería y floristería que se imparten en algunos centros educativos hasta ahora no enseñaban los cuidados de la palmera esto ha cambiado y desde que la torreta se ha convertido en un centro integrado de formación profesional contempla a partir del próximo año, del próximo curso, impartir la formación reglada del oficio de palmerero para disponer de un ciclo medio de palmerero. Pues bien, para hablar de esta iniciativa tan importante para nuestro palmeral, contamos con el profesor de Agraria del Instituto Integrado La Torreta, Pedro Jurado. Muy buenos días, Pedro Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues hace unos días, bueno, el pasado 30 de noviembre celebramos el día eh, del aniversario, los 22 años de declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Con esta intención de aplicar este ciclo medio de Palmerero, del oficio de Palmerero, ¿qué crees tú que habéis aportado al Palmeral? Pues hemos aportado cosas muy importantes. Eh, bueno, para empezar, precisar que más que un grado medio... ...es como un máster de, de especialización terminado el grado medio. Eso es lo que queremos conseguir. No solo eso, sino que queremos decir, aportar más cosas. Lo que se ha conseguido es lo que llamamos la cualificación profesional... ...porque hasta ahora el palmero no tenía ningún tipo de reconocimiento. Es decir, a efectos de, de normativa legal de educación... Eh, tenía el mismo reconocimiento el, el, el agricultor que con, que, vamos, que coge el de los limones exactamente el mismo reconocimiento que, que el que se sube a la palmera y se, y se juega a la vida y el que para la palma blanca y demás. Y claro, lo que hemos hecho es darle una dignificación tan adecuada como pueda tener cualquier otro oficio como el electricista, fontanero, mecánico y demás. Eso es lo que se ha conseguido y lo objetivo... Bueno, un momento, Pedro. ¿Se ha conseguido algo muy importante, esa acreditación de experiencia para los palmereros? ¿Se ha conseguido en 2022? ¿Tanto ha tardado? A ver, se ha tardado porque mmm, los procesos son, estos procesos son lentos, o estos procesos le tojo recuerdo hace ...cuatro o cinco años cuando vinieron los palmeros... ...que vino Vicente, Antonio y Paco... ...en distintas situaciones a plantearme... ...la situación en la que estaban... Claro, ...yo de inicio dije, uy, para mí era... ...me estaban hablando un poco en chino... ...no sabía exactamente qué era lo que quería... ...y es verdad que después de hacer un análisis de la situación... ...dije, uff, esto no puede ser... ...es decir, un oficio se tiene que arreglar... ...porque si no, no da pie a que haya aprendizaje... Y si, se, y si esto al final se deriva a la que la única opción es que te enseñe tu padre si es palmerero, pues se puede dar la circunstancia de que si tú no quieres ser, al final cada vez hay menos palmereros. Y luego que da pie a que haya mucha piratería, entre comillas. Es decir, una de las cosas que hemos hecho en todo esto es definir que es un palmerero. Es decir, ¿por qué es un palmerero? al final nosotros hemos definido ya legalmente como un palmero es el experto en palmeras. Es decir, es aquella persona a la que hay que acudir para que... Si tienes problemas con las palmeras, sí hay que trasplantarlas, sí hay que empatrizarlas. Si hay, sea lo que sea lo que haya, haya que hacer con las palmeras, es al palmero el que hay que recurrir. Igual que el farmacéutico en la farmacia, <ríe> para las palmeras y los huertos de palmeras vamos a tener al palmerero. al palmerero. Bueno, pues Y pues eso esto... es lo que se ha conseguido. Y con lo de la acreditación de competencias, eh, claro, ahora ellos lo que van a poder es coger, cuando empiece el procedimiento, que eso es otra cosa que ahora habrá que empezar a, a estudiar, pero ya se puede hacer, que antes no se podía, ...cogería aquel que diga... ...oye, yo quiero mi título de palmerero... ...pues aquel que sepa... ...y controle de todos esos aspectos... ...lo tendrá directamente... ...y aquel que a lo mejor diga... ...mira, yo sé trepar... ...sé encaperuzar... ...sé de palma blanca... ...pero yo de producción de dátil me pierdo... ...pues a esa a ese palmerero... decirle, mira, pues se te hace una formación muy corta... Eh, ...porque esto irá por módulos... ...de dos meses, tres meses... ...y con eso ya aprendes también a producir dátiles pero también las posibilidades que hay de todo eso y, y con lo que le falte ya tendrá su título. Y si lo, y si controla de todo, pues ya tiene el título directo. Eh, ¿Esto ya ya se ha conseguido? es ¿Quieres decir que a partir de ahora cualquiera persona que quiera acreditar sus conocimientos como palmerero puede obtener ya el título? Ya lo que se ha conseguido es la posibilidad de poder hacerlo. Es decir, ahora ya hay una base legal Para, para poder hacerlo. Ahora ya es un procedimiento que ellos, la asociación de palmerero ya pueden reclamar y entonces Consellería a través de Labora o bien nosotros ya siendo centro integrado también tenemos comisión de acreditación eh, o bien no lo puede no lo puede mandar a nosotros y, y entrar en esa comisión de acreditación que ya hacemos con otros oficios como jardineros, con, con los floristas también. Y, y entonces... ...acreditarles, es decir, ya sí que está la opción de poder hacerlo. ¿Por eso se te entregó el sábado, el día de la fiesta del palmeral... ...el 26 de noviembre, la espardeña de oro por parte de los palmereros? Bueno, yo... ...a ver, supongo que, que sí, ¿no? Yo creo que eso ellos... ...pues han visto un poco el esfuerzo, que tampoco es justo decir... ...que haya sido yo solo, porque la, la, la espardeña de Yo me siento súper orgulloso, pero aquí... Yo lo veo como... Yo he coordinado esto, pero en realidad hay mucha gente detrás, palmereros... Aquí ha participado gente incluso de un profesor de las Palmas de Gran Canaria... ...para que nos aportó la parte del aprovechamiento de la palmera que hacen allí. Eh, especialistas de Valencia también. que ha participado mucha gente y yo me tomo... ...ese reconocimiento como algo compartido... ...porque aquí... Eh, ...la directora, el director que tenemos ahora... ...Ángela, la directora que estaba entonces... ...si no es por su impulso... ...esto no, no sale palante ...esto hay que agradecer solo también a ella... ...al equipo directivo que hubo entonces... ...y el que tenemos ahora... ...y a los compañeros de aquí del departamento... a ...todos todos, todos hemos estado empujando... ...los palmereros... Y, ...y por ejemplo los empresarios... ...sin irme tampoco muy lejos cuando estuvimos pidiendo firmas para presionar un poquito ahí arriba. Yo fuimos a las empresas y pensábamos que íbamos a tener a lo mejor un poco más de dificultades y conseguimos más de 200 empresas de no solo de palmereros, sino de todo el sector viverista, de los floristas, todos estaban ahí empujando y bueno, y también de, de sindicatos y grupos políticos. Esto lo bonito que ha tenido todo este procedimiento es que la verdad es que yo me he sentido y nosotros yo que nos hemos sentido arropado en todo momento y, y todos hemos estado ahí todos los ilicitanos y no solo ilicitanos hemos estado empujando ahí para que se reconozca esto que era sí. que era algo difícil de entender que algo tan bonito y tan importante porque o sabes que es, es preparar al palmerero para el futuro pero también es eh, sensibilizar a los palmereros de lo importantes también que ellos son eh, eh, en esta transmisión ...cultural de conocimiento de, de sí. Claro, y, y el primer paso para garantizar... ...la conservación de los huertos de palmeras. Pedro, esto es la acreditación... ...pero vamos con la formación reglada... ...porque también el, el pasado mes... ...el alcalde visitó el Instituto de Integrado... ...de Formación Profesional... con ...que os habéis convertido... ...habéis dejado de ser un instituto de secundaria... ...y dijo que el primer paso que vais a dar ahora es incluir los estudios de palmera de palmerero en el grado medio de jardinería y floristería. ¿Cómo va a ser? A ver, eso es una cosa que tenemos que concretar. Eh, yo la opción de meterlo ya dentro del ciclo es una de las opciones. Eh, de hecho, la nueva ley de educación ya te permite flexibilizarlo pero yo soy más partidario de, del, del máster de, de educación el máster de educación sería como al tercer año es que los conocimientos de palmero son muy grandes <risa> es que es, es, tiene mucho contenido es que enseñar todos esos contenidos ya metiéndolos dentro de la parte de jardinería y floristería a nivel nuestro de logístico es un poco complejo o sea, es un poco es una de las ideas que se están barajando pero yo lo veo lo veo complejo porque es que ya de por sí tenemos un currículum súper apretado, muy apretado con mucho contenido si metemos en el mismo eh, en el mismo eh, currículo la parte de palmerero sería sería complicadillo. Yo en ese sentido el máster de educación te permite te permite mucho más, te permite llegar más lejos y en realidad un palmerero tiene ese punto de de, de especialización. Yo creo que ese máster estaría más enfocado a los chavales a los chicos y chicas que bueno también hay una parte que, tra que trabajar yo estoy deseando ya tener una palmerera <ríe> que todavía hay, hay tema y temas para trabajar pero pero claro ahí hay, hay o sea el máster te permite inculcar muchas más cosas en un tercer año de especialización eso sería lo ideal pues lo dejamos ahí este sería el futuro de qué plazos estamos hablando ¿Cuándo podría concretarse el máster o el ciclo medio y sí. La flexibilización es algo relativamente rápido eso sí podría empezar el año que viene si eso como algo temporal de cara a que porque lo otro requiere hacer un currículo requiere esos son procedimientos administrativos que son más lentos requiere publicación en, en orden en orden de, de consellería en el documento cero de consejería entonces esos documentos se requiere crear un grupo de trabajo entonces es difícil que en menos de los años se consiga bueno esos son los plazos y para terminar Eh, Pedro, eh, ¿hay demanda? Los chavales de jardinería en estos años que llevas en el IES La Torreta te han demandado el palmerero. Ya me has dicho, ya has contestado que mujeres, ahí está el reto, pocas. Sí, sí ver, es un oficio que tradicionalmente la mujeres iba más a la parte de artesanía de la Palma Blanca y el hombre palmerero pero aquí ya hemos tenido algún alumno y alguna alumna que, que rompen que rompe con ese cliché sí sí que estamos ahí y respecto a los plazos pues eso el, el, para el año que viene la flexibilización se podría conseguir y lo otro va a tardar un poquito más pues muchísimas gracias pedro jurado por explicarnos eh, el trabajo que estáis realizando para poner en marcha esta esta formación reglada del oficio de palmerero y para acreditar también la experiencia laboral y los conocimientos del palmerero o palmerera gracias muchas gracias la glorieta con rosmary alonso X60. Del sub de 327 caballos con etiqueta 0 y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Ven a verlo a Roma Autos, concesionario Mazda en Elche, sponsor oficial de los directos de Latic Go Balonmano Elche en TeleElche.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 Pues hoy es un día importante en el mundial de Qatar hoy la selección española se juega su pase a octavos de final frente a Japón. Depende de ella pasar como primera de grupo. Solo tiene que ganar e incluso la victoria podría valerle. Bien, pues eh, mientras el Mundial de Fútbol avanza, el Elche Club de Fútbol aprovecha este parón de la Liga para realizar su pretemporada, para resetear y para intentar mejorar su juego con el nuevo entrenador Pablo Machín. Mañana hay partido amistoso, nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días.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 El tiempo entre Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch.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 Son las 8 en punto de la mañana de este jueves 1 de diciembre. Estrenamos mes, el último del año y también estación pero climática. Será un día de invierno, las temperaturas bajan, serán propias por tanto del invierno. Alcanzaremos una máxima de 15 grados y ahora tenemos según la estación meteorológica de Teleilch 11 con un grado de temperatura y las lluvias esperan. ...para esta tarde noche... ...así que el tiempo vuelve a colarse en la agenda informativa... ...porque ante la previsión de lluvias... ...para esta tarde noche... ...el encendido navideño adelanta su horario... ...será a las 6 de la tarde... ...con el concierto de Viancicos de la Escolanía... ...y el coro juvenil... ...del Misteri en la Plaza de Baix. Por otro lado, empieza diciembre con una huelga en el sector del calzado... ...hacía décadas que no la industria zapatera no la sufría. La huelga es estatal y está convocada por los sindicatos mayoritarios... ...que pelean por la subida salarial con más fuerza que años anteriores... ...porque la elevada inflación que estamos sufriendo... ...resta poder adquisitivo a todos los trabajadores... ...y en la sanidad pública también hay protestas... ...en todo el país y en la Comunidad Valenciana... ...los sindicatos médicos estudian además... ...secundar la huelga convocada para el próximo mes de enero. Y hoy, 1 de diciembre, les contaremos que es el Día Mundial del Sida y sale un nuevo tratamiento contra el VIH, consistente en 6 inyecciones al año, en lugar de tomarse pastillas todos los días del año, lo que permitirá mejorar, sin duda, la calidad de vida de los afectados. Y lo hemos dicho, hoy es una jornada de paro convocada en todo el país por UGT y Comisiones Obreras en el sector del calzado. 30.000 trabajadores están convocados y más de la mitad están aquí, en estas zonas productoras de Elche y Elda. Comisiones Obreras llama a que se secunden el paro en protesta por la ruptura de las negociaciones del convenio del sector, debido a que la patronal se niega a subir los salarios según el IPC. El Gobierno valenciano, la Generalitat, ha concedido al Ayuntamiento una subvención de 150.000 euros para reformar tres salas del MAE en el Palacio de Altamira. Se trata de una fase del proyecto de remodelación del museo que se encuentra en fase de licitación y que cuenta con una partida presupuestaria de un millón de euros. Música Y más subvenciones va a recibir el Ayuntamiento por parte de la Diputación Provincial que ha aprobado conceder al Ayuntamiento 550.000 euros para repartir más bonos consumo con el fin de incentivar las compras en los comercios y restauración durante estas Navidades en Elche. Veremos si el Ayuntamiento podrá tramitar burocráticamente a tiempo esta subvención. Y hoy España se juega su pase a octavos de final en el Mundial y el Elche Club de Fútbol cumple su quinto día de pretemporada en Oliva. Mañana disputará su primer partido amistoso con el nuevo entrenador Pablo Machín y el jueves lo hará en el, el partido, será el del torneo Festa de Elche en el Estadio Martínez Valero. Será sin duda la apuesta de largo del nuevo técnico. la glorieta ...con Rosmar Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las 8 de la mañana... ...comenzamos hablándoles del Día Mundial del Sida... ...es hoy, más de 40 años han pasado desde que esta enfermedad era una sentencia de muerte. Los avances médicos han conseguido que se convierta en una enfermedad crónica. Y aunque de momento no haya salido la vacuna, hoy se presentarán las inyecciones, un nuevo tratamiento que consiste en inyecciones que sustituyen a la medicación y que aportan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 la entrevistaremos en la tercera hora del programa La Glorita y hoy 1 de diciembre es el día escogido por el sindicato Comisiones Obreras para el paro del sector del calzado. Comisiones Obreras y UGT han llamado a la huelga en las comarcas del Vinalopó, como está ocurriendo en otras zonas productoras como almansa o Fuensalida al no llegar a un acuerdo con la patronal para lograr un convenio colectivo acorde a la situación económica. No están dispuestos a eternizar fábricas con bajos salarios y peores condiciones laborales. La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 ...pues están aquí, en la provincia de Alicante... ...en las zonas de Elche y elda ...la pasada semana se volvieron a romper las negociaciones... ...entre los sindicatos y empresarios... ...y es que el principal escollo es que la patronal... ...se niega a subir el salario según el incremento del IPC... ...los sindicatos desde ayer están preparando... ...ya los piquetes informativos en Elche y Hielda... ...y han anunciado que habrá concentración... ...a las 11 de la mañana... ...frente a la sede de la patronal valenciana Becal... ...en el Parque Empresarial y frente al Instituto Tecnológico Inesco. ...y mientras tanto, hoy los sindicatos médicos de la Comunidad Valenciana... ...estudian sumarse a la huelga convocada en enero... ...para reclamar más personal y recursos en la atención primaria... ...y menor, y mejores condiciones laborales en la sanidad pública... ...por eso hay movilizaciones... ...hoy se esperan movilizaciones también en el territorio valenciano. Ayer, el gerente del Departamento de Salud... del Hospital General Carlos Gossalvez... ...estuvo en la sede del PSOE de Elche... ...para explicar las inversiones recibidas en los últimos años con el fin de ampliar los puntos de urgencias extra hospitalarias y para modernizar pues los centros de salud y el propio Hospital General, con más de 40 años de antigüedad. Gossalve destacó que el Consejo ya ha invertido hasta el momento 40 millones de euros en esas mejoras sanitarias y en reforzar, dijo el personal de los centros de salud y del Hospital General.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 Y nada, dijo el gerente del Departamento de Salud en esa charla, al menos no se refleja en la nota de prensa, sobre las quejas de los trabajadores en, del Hospital General Comisiones Obreras, hace unos días denunciaba que eh, están hartos de soportar Las molestias por las obras que se eternizan de modernización planta por planta y es que hace unos días hubo reventón de la tubería general de agua, se inundaron varias plantas y eso conllevó pues evacuar de nuevo a los pacientes, trasladarlos de un sitio a otro. dicen que están estresados por esas molestias de las obras y por eso han pedido al Departamento de Salud, han instado a que concluyan cuanto antes y a que realice un informe sobre los riesgos laborales que corren. Y ayer se celebró el brindis institucional en el Salón de Plenos y por ello pasadas las 2 de la tarde se lanzaron cointes para recordar el 30 de noviembre del año 2000 que ha pasado a la historia por ser la fecha en la que la UNESCO proclamó al Palmeral delche el más grande de Europa como patrimonio de la humanidad. Nuestra compañera Iciar Martínez estuvo en ese brindis y esta es la crónica que nos trae.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 Con su trabajo han hecho posible que el Palmeral esté, ahora dice el alcalde, en un buen momento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 Y ayer comenzó la recuperación del acueducto del Barranco del Grifo por parte del Ayuntamiento, un acueducto que cayó al suelo después de que un camión impactara contra él. La concejal de urbanismo, Ana Arabit, así lo anunció y además explicó que el catálogo de edificios protegidos está en licitación y pronto finalizará el plazo de presentación de ofertas, un catálogo que adoptará las medidas necesarias para dotar de protección jurídica al patrimonio, aunque ha defendido a Ana Arabit que no queda en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 ...tres salas del Palacio de Altamira... ...la concejal de Cultura Marga Antón... ...señaló que esta ayuda se va a destinar... ...a una actuación valorada en cerca de un millón de euros... ...para la creación de una nueva sala... ...que va a permitir albergar exposiciones temporales... ...de gran envergadura e importancia... ...en el MAE, en el Museo de Arqueología e Historia de Elche... ...el proyecto se encuentra en fase de licitación. Hoy hemos recibido 150.000 euros de la Generalitat... ...para la reforma de las salas del Palacio de Altamira...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 El Ayuntamiento también va a recibir otra subvención, mucho mayor, de la Diputación Provincial. Son 550.000 euros que destinan para sacar otro paquete de bonos consumo tras el éxito de la primera campaña. Así lo aprobó ayer el Gobierno Provincial en su pleno, según anunció el diputado provincial Juan de Dios Navarro. La subvención deberá publicarse ahora en el Boletín Provincial y una vez recibido ese dinero el Ayuntamiento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 Pues estaremos pendientes para ver en qué fecha se pueden solicitar esos bonos subvencionados por la Diputación. Y el Partido Popular va a plantear hacer más accesibles, o está planteando hacer más accesibles los museos para las personas con diversidad funcional. Es una propuesta que, según Pablo Ruz, lleva en su programa electoral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 Y los humedales ilicitanos son clave para evitar la extinción de la cerceta pardilla, un ave que se encuentra en peligro de extinción y en estado crítico y que ha escogido los humedales ilicitanos, al igual que el Parque de Doñana, para anidar y refugiarse en toda Europa. Ayer tuvo lugar un encuentro en el Centro de Congresos para poner en común las actuaciones para conservar esta especie y sus hábitats del proyecto LIFE, dotado con fondos europeos. Es una noticia que nos cuenta Marga García Muy buenos días.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 el censón de Cercetas Pardillas en el municipio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 el torno delchi el parque natural del hondo es fundamental para garantizar la conservación de la especie. Y la edil de medio ambiente Esther Diez informa ayer sobre las subvenciones de renaturalización que ofrece el Ministerio de Transición para hacer las ciudades más verdes. En marzo el equipo de gobierno no pidió una de esas ayudas porque el PSOE no comparte el proyecto de renaturalización del río Vinalopo. A pesar de ello, Esther Díez ha explicado que volverán a pedir esa subvención porque no renuncian al proyecto de renaturalización del río en su tramo urbano, a pesar de lo que diga su socio de gobierno.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 Si lo que hacemos es generar todo alrededor del casco urbano, que es donde viven la mayoría de personas en esta ciudad, pero no llevamos a cabo políticas transformadoras dentro de los barrios y también de los núcleos de las pedanías, no vamos a hacer nada en ese camino por la transición ecológica. Hay que tener en cuenta que vivimos en una ciudad donde el 80% de las emisiones contaminantes provienen del tráfico privado que está pasando por dentro del casco urbano y aquí es donde tenemos que actuar de manera prioritaria, con esos carriles bici que estamos descartando. Y la portavoz de Ciudadanos, Eva Escri Crisol, explicó ayer su voto en contra de los presupuestos municipales. Considera que PSOE y Compromís manejan un presupuesto que les queda grande y debido a su mala gestión ha señalado que el equipo del gobierno se ha ganado la desconfianza y el desencanto de la sociedad ilicitana porque la ejecución de las inversiones en este año no llega ni siquiera al 25%.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 Y lo hemos dicho al principio, la previsión meteorológica adelanta el encendido del alumbrado navideño en la plaza de Baix una hora ante el riesgo de lluvias esta noche, este jueves, así que el encendido será a las 6 de la tarde. Después del mismo tendrá lugar la actuación de la Escolanía y el Coro Juvenil del Misteri. Teleelch va a retransmitir en directo tanto el acto del encendido de las luces navi navideñas en toda la ciudad, ya saben que las zonas comerciales ya adelantaron ese encendido del alumbrado navideño por el Black Friday. Y después, en la retransmisión, no, so no solo vamos a coger el instante de la inauguración del alumbrado navideño, sino también el concierto de Villancicos que ofrecerá la Escolanía para ambientar la llegada de la Navidad a esta ciudad. Y el lunes volvemos a tener otro directo. ...ya saben que se inauguran los dos belenes ...el de la Glorieta y el de la Fundación Mediterráneo... ...y que después habrá el Pregón de Navidad... ...a cargo de la Presidenta de la Asociación de Informadores... ...Mariate Bolívar. La denominación de origen protegida de la Granada Moyar... ...enviará un año más un total de 250 cajas de esta variedad... ...a los valencianos que viven en otras zonas de España... ...o fuera del país...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 Y Elche se está dando a conocer en la Feria Turística de Barcelona, una de las citas internacionales más destacadas. En la capital condal, hasta hoy jueves se venderá a Elche como destino patrimonial y de congresos, la apuesta del equipo de gobierno con la creación del futuro Palacio de Congresos de Elche también. Según Carles Molina, el turista que viaja por reuniones, congresos y exposiciones gasta 3,5 veces más que un turista habitual. Y terminamos con más ferias porque IFA acogerá el próximo año un total de 23 y eventos también relacionados con diferentes temáticas como estética, automoción, tecnología o cultura japonesa. Por primera vez, esta es la novedad, en el mes de mayo se va a celebrar una feria tecnológica a Oetec. Sus últimas tres ediciones fueron en Málaga y ahora se traslada a IFA. La Glorieta Con Rosmarie Alonso. I was running down like silver line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 people are people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 Bien, pues nos quedan tres minutos para llegar a las ocho y media y ya uh, se encuentra con nosotros Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, hoy es un día importante. Hoy todos estamos con la selección española. Lo tiene fácil, pero es que no, como estamos tan mal acostumbrados por el Elche Club de Fútbol, que siempre en el último minuto se pelea cualquier cosa, pues no sabemos, no sabemos si la selección española pasará o no, a pesar de que lo tiene súper bien. Lo tiene muy bien porque le valen eh, Todo. Ah. incluso hasta una derrota, pero eso sí, dependiendo de lo que haga Alemania. Pero bueno, esta tarde a las 8, España no tiene que hacer más cuentas que la de salir a ganar a Japón, ser primera y así enfrentarse a un segundo de grupo en los octavos de final. Pero bueno, recordamos que España esta noche en el último partido de la tercera fase, ganando, eh, pasaría y además como primero. Empatando, eh, pasa, pero podría ser segundos, depende de lo que haga Alemania. Alemania y Costa Rica, y perdiendo pasaríamos si Alemania y Costa Rica empatan o Alemania gana pero no golea, es decir, que le valdría incluso la derrota, pero la selección española yo creo que no están haciendo ninguna eh, elucubración, ni están haciendo las cuentas de la lechera, aquí hay que demostrar, dar un golpe en la mesa, demostrar que eres mm. fuerte... Quieres el equipo a batir para el resto de selecciones y yo creo que estaría bien que esta noche España gane y bien ganada a Japón. Y nos ofrezca, pues, por ejemplo, el juego que ofreció ayer Argentina. Sí, Argentina parece que poco a poco va va más. Empezó con esa enorme decepción de la derrota contra Arabia Saudí, pero bueno, ayer ya ganó por dos goles a cero. Ya tenemos ahí unos octavos de final interesantes con ese Argentina-Australia y el Francia-Polonia. Eh, vamos a ver si españa hace los deberes alemania va a estar muy pendiente de lo que haga españa porque Alemania depende de que españa gane eh, si no se podría ver en, en problemas ¿no? pero bueno eh, españa tiene que mirar por sí misma vamos a ver si toda la eh, todo toda españa está empujando a los internacionales, porque no olvidemos que todos pensamos que va a pasar, que va a pasar, pero puede no pasar y sería una decepción enorme porque nos han puesto el caramelo mm -hmm. en la boca. Bueno, pues esta noche veremos el partido de España frente a Japón y mañana no podremos ver el primer amistoso Eh, porque esa puerta cerrada se trata de un partido de entrenamiento, al fin y al cabo no un amistoso, pero esperemos que no nos decepcione el resultado, como nos decepcionó los resultados de los partidos de la pretemporada de Francisco. Perdieron, ¿sabes? Sí, los primeros. Sí, sí, aquellos partidos eh, fueron ya un preámbulo de lo que iba a pasar en, en la Liga, no siempre... Es, no es una ciencia exacta, yo recuerdo pretemporadas que se empieza muy bien y luego no se gana nada y al contrario, se empieza muy, muy mal y luego eh, en la liga se empieza bien, pero esta pretemporada sí que coincidió lo que vimos con lo que... Eh... Bueno, pues luego se pudo ver en la ya en el comienzo de la Liga, ¿no? Mañana, es yo creo que es un buen test, porque los jugadores van a darlo todo. Cuando hay nuevo entrenador, el futbolista se estrena, el futbolista parte de cero. Los que antes eran titulares quieren seguir siéndolo y aprietan. Los que antes no jugaban, aprietan todavía más porque quieren jugar. Y bueno, yo creo que a partir de mañana vamos a ver un nuevo Elche, más nos vale que sea así... Y bueno, va a ser un partido contra un equipo de segunda división parte baja, aunque siendo histórico, el, el West Bromwich Albion, pero es un equipo que ahora mismo no está bien en la segunda división inglesa. No deja de ser un partido de, de pretemporada, pero bueno, va a ser eh, ir eh, afinando la orquesta para esa puesta de largo que será el jueves que viene contra el Leeds United, que ya es un equipo mucho más exigente de la Premier League. Y ahí ante la afición verde pues en ese trofeo, Festa de Elche, yo creo que vamos a ver ya eh, un esbozo de equipo de lo que quiere eh, Pablo Machín eh, de cara ya esos compromisos oficiales, el de Copa el día 20 uh -huh. y el de Liga contra el Atlético de Madrid el día 29. Y Pablo Machín, eh, ¿con quiénes cuenta? En el quinto día ya de concentración en Oliva uh -huh. hay jugadores que se han recuperado de las lesiones. Sí, recordemos que... En las últimas semanas, eh, entonces, Almirón no pudo contar con jugadores importantes, como era Fidel, como era Elibelton Palacios. Bueno, ya están entrenando con absoluta normalidad. Gonzalo Verduque arrastraba problemas también está. Enzo Rocco también el vamos a ver domingo esquina si mañana es utilizado es que ya está perfectamente recordamos que también tuvo una rotura fibrilar pero ya han pasado tres semanas con lo que mañana podría vamos a ver si si no para mañana yo creo que igual para el partido del Leeds United y el único mmm, que será baja segura este temorente además de si hay alguna molestia más porque no olvidemos que esta semana están siendo dobles sesiones se está cargando de trabajo para que el equipo aguante bien ya hasta final de temporada y en principio no se nos ha anunciado nada, pero vamos, del club tampoco se dice nada en el capítulo médico de si hay algún tocado, mm -hmm. pero en principio la única baja segura es la de Tete Morente y la duda la... La de Domingo Esquina. Bueno, pues a seguir pendientes de los canales oficiales del Che Club de Fútbol, a ver si hay novedades. Eh, muchas gracias, Adierros. Paco. A ti a Te seguiremos escuchando. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos con la previsión del tiempo, lo hemos dicho, el tiempo es importante, se esperan lluvias para hoy y por eso el encendido, ese acto tan tradicional y tan seguido por miles de licitanos que tiene lugar con la inauguración del encendido navideño en la Plaza de Baix y después el concierto de la Escolanía y el coro juvenil del Misteri, pues se ha tenido que adelantar. Así que hoy, jueves, será a las 6 de la tarde. Vamos con la previsión de Vicente Bordonado. El tiempo en TNL Radio Marca, con Vicente Bordonado.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 8 y 38 minutos de la mañana. Vamos a conocer eh, cómo se circula estas horas eh, por el centro de la ciudad y los barrios. Para ello, conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche y saludamos a Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Bien, pues, ¿cómo se presenta el tráfico en esta jornada de jueves? Sí.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 Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën Marcos Automoción. Pues después de conocer la información sobre el tráfico, vamos con las noticias del país y del mundo. Nos asomamos a las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy muchos coinciden en... Eh, Las declaraciones del ministro del Interior, Marc sobre la tragedia de Melilla y sobre también coinciden en traer en portada a Irene Montero por la sobreactuación o las acusaciones vertidas ayer en el Congreso contra los populares, a los que acusó de promover la cultura de la violación. El país refleja en cuanto la fotografía del país en portada es al ministro del Interior solo en la bancada azul del gobierno en, ayer en el Congreso de los Diputados durante el debate sobre la tragedia de Melilla y el titular del país es que Marlaska se enroca en su versión de la tragedia de Melilla. El ministro insiste en que no hubo ningún hecho trágico en suelo español. La mayoría del Congreso rechaza su actuación, no lo se lo cree y el Partido Popular reclama su dimisión. La Fiscalía practica diligencias antes de decidir si presenta una querella por estos hechos. Este es el titular del diario El País, también trae en portada que la cotización máxima subirá 10 veces más que la mayor pensión y que la Unión Europea congela fondos de 7.500 millones para Hungría por eh, la corrupción y que Bruselas complica el plan de Feijó de llevar a Europa las designaciones al Constitucional. El ABC, en titulares, pues eh, nos dice que el Congreso pierde el control entre cruces de acusaciones e insultos y la denuncia de la oposición por la diferente vara de medir de la presidenta. Batez permite a Montero acusar a sus rivales políticos de promover la cultura de la violación, mientras que es inflexible con PP, Vox y Ciudadanos. También trae en portada otra noticia de que el Tribunal Constitucional debe fallar sobre 15 recursos contra leyes del exministro Campo. El candidato de Pedro Sánchez al Constitucional aprobó en Consejo de Ministros iniciativas que hoy están recurridas por Feijóo y Abascal. Y los juristas advierten que la otra candidata, Diez, también tendrá que abstenerse en asuntos que afecten a su etapa de asesora de la Generalitat y alto cargo de la Moncloa. El mundo que trae en portada la fotografía de Irene Montero y titulando que el PSOE y los eh, afines a Díaz reniegan ahora de Montero. Dirigentes socialistas y de Unidas Podemos critican la agresividad verbal de la ministra tras acusar al Partido Popular de promover la cultura de la violación ayer en el Congreso de los Diputados. También trae en portada El Mundo el atentado con una carta bomba contra el embajador ucraniano. Una empresa de Zaragoza recibe un sobresimilar procedente de Ucrania. Además, eh, otra de las noticias que recoge es eh, pues eh, los economistas cuestionan, la Federación CEDEA cuestiona, las cifras de paro del Gobierno. El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal bajó en octubre en 27.000 personas, en el que fue el mayor descenso del paro para un mes de octubre de toda la serie histórica. Sin embargo, este recorte del desempleo no fue del todo real, según alertan los economistas del Think Tank FEDEA que creen que los trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo y en el mes de octubre pasaron a estar en periodo de inactividad, sin trabajar y, en algunos casos, cobrando el paro, deberían computar como desempleados, al igual que los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Y la razón también trae la misma fotografía que el mundo a la ministra Irene Montero, Eh, en el Congreso de los Diputados ayer y titulan hartazgo en el PSOE con la sobreactuación de Irene Montero. La ministra acusó ayer al PP de promover la cultura de la violación y también traen en, en portada que Sánchez protege al ministro Marlaska pese a estar solo en el Gobierno. Aunque se encuentre en la cuerda floja, Moncloa se resiste a entregar una pieza de caza mayor a Pablo Iglesias. Ministros socialistas dan por probadas sus mentiras sobre Melilla, pero guardan silencio oficial. También recogen el pase a octavos de final de Argentina, ayer eh, al ganar frente a Polonia en el Mundial de Qatar Estos son los titulares de esta jornada 1 de diciembre.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 En Elche Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida?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 acción falta nueve minutos para llegar a las 9 de la mañana y una de las noticias de portada en el día de hoy de este jueves 1 de diciembre scp es paro, esa huelga que han convocado los sindicatos mayoritarios en el sector del calzado. Comisiones Obreras ha llamado a los trabajadores del sector a que se sumen a este paro porque eh, las negociaciones con la patronal están rotas eh, del convenio, lo que pretenden es una subida salarial acorde al IPC de este año nosotros queremos hablar con miguel ángel cerrá secretario de la asociación de industrias afines de industrias de comisiones obreras muy buenos días miguel ángel buenas bien cómo se están preparando los piquetes informativos y qué tenéis para que habéis organizado para esta jornada de huelga en el día de hoy pues tenemos en, en vamos a estar unas cuantas empresas grandes ya las estoy, la estoy en Petrel y estamos en un un grupo bastante grande de gente y, y, y en ese se van se van a ir a la manufactura Newman y luego se concentrará en la puerta de alcalde la concentración es a las 11 de la mañana en el parque empresarial en la sede de la patronal valenciana que qué, qué seguimiento está teniendo esta huelga Lagones pronto no lo sabemos Pero vamos el, el aquí en esta zona por ejemplo yo sé que hay los, por lo menos tres empresas grandes camparadas casi totalmente y en elche qué noticias os están llegando a las 9 de la mañana eh, es que no, es que no sé yo, pero yo creo que que va a haber un seguimiento bastante importante porque por qué? ¿Por qué? qué por qué pensáis que los trabajadores del calzado van a seguir eh, van a sumarse a esta a esta huelga a esta jornada de paro Bueno, porque, eh, primero, porque lleva, llevamos muchos años en el, en el convenio sin que haya su ni, ni, que, que no hemos subido por encima del IPC, o sea, se ha mantenido estos años atrás, incluso en algún año se ha perdido, y la propuesta que nos hace este año la patronal es una barbaridad, vamos, que nos la gente, pero vamos. Pues Miguel Ángel, explícame la propuesta de la patronal, la que habéis rechazado y la que parece que es inamovible porque las negociaciones no han no han salido para adelante, no han avanzado y eso que lleváis meses, todo el año. Vale. Cada claro, nos proponen una, una subida salarial de un 2.5% para cua, en cuatro años. ¿Vale? Y luego si se, y luego la revisión en el último año al IPC lo topan con un do, con 2.5%. Entonces claro, Nos vamos a quedar como mucho en un catorce y, y el IPC de estos cuatro años va a ser más alto seguro. ¿Vosotros entorno, entonces qué proponéis? Hombre, bueno, nosotros es, esa, esa subida la aceptaríamos si luego se regula el IPC real, sin tope. Pero ellos no lo contemplan. No, no, no, no la patroa se niega totalmente. Eh, llevabais décadas sin convocar un, una jornada de huelga en el sector del calzado ¿qué ha pasado en 2022? Eh, ya no sé, ¿cuál es la situación de un trabajador del calzado? no es que, vamos, no sé se ha huelga es que es raro, porque normalmente nos cuesta es un convenio que nos cuesta mucho negociar y llegar a acuerdos pero lo solemos hacer, pero es que este año se han cerrado en banda y, y no y hay forma. Ahí ya sabemos lo que pasa aquí que queremos un convenio con, con, con un sector manufacturero, manufacturer que no hay ni mano de obra ya porque nadie quiere trabajar en el sector pero porque porque son casi miluristas con una de las jornadas más altas de la jornada de la industria de este país si es que no no no hay por dónde cogerlo lo que no puede ser es que estemos haciendo zapatos de, de 500 euros de venta al público y tengamos estos problemas de salario. Esa es la situación en estos momentos, eh, las fábricas tienen, eh, ¿cuál es el salario medio de un trabajador del calzado? Pues eh, unos 1.300 o por ahí, pero 12 pagas son, o sea, estamos hablando de de poco 15.000 euros al año, como mucho. Es muy poco, son salarios muy bajos y dices que el principal problema que hay es que no ya no se encuentra mano de obra cuánto cuántos trabajadores pensáis vosotros que han perdido las fábricas de calzado en elche en cuántos que cuántos, cuántos trabajadores se han fugado de este sector han perdido las fábricas en elche no, no lo sé muchísimos. pero muchísimo la gente en cuanto les sale a otro sitio desaparece sí, pero no, sé, no, sé, no sabía decirte el número bien después de esta jornada de paro con o sin seguimiento masivo ¿qué van a hacer los sindicatos hay seguirán reuniéndose con la patronal sí si quieren sí sin problema nosotros pero, pero, si no responden o sea la idea es que con este, después de este día no volvamos a sentar si no nos sentamos pues convocaremos otro día antes de que acabe el año Bien, pues, ¿cómo ha amanecido el día de hoy, 1 de diciembre? ¿Habéis tenido algún problema en alguna zona de las comarcas o de las zonas productoras zapateras con los piquetes informativos? No, no, no, no había ningún problema. Son, son totalmente informativos no hay problema. O sea que es, hoy a las 11 os veremos en el parque empresarial frente a la sede de Abecal, ¿no? Exacto. Pues allí seguiremos hablando con vosotros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, de Comisiones Obreras. Este paro lo convocan ustedes y UGT. Exacto, sí. Tenemos los dos sindicatos que estamos en la mesa negociadora Una mesa de negociación que se rompió. La última reunión fue el pasado mes de noviembre. El sí, el 27 fue la última reunión. Y entonces, al convocar la huelga... Eh, nos vimos en el CIMA, que es el tribunal de arbitraje que se hace el miércoles pasado y tampoco hubo forma de acuerdo. De hecho, lo, los mediadores nos propusieron suspender el, el acto y, y vernos el lunes o el martes de esta semana y e la patronal se negó. Bien, pues están ustedes enrocados ambas posiciones y así no vamos. Esperemos que consigan llegar a un acuerdo de un convenio que llevan desde el mes de enero negociando. Desde desde julio. Desde junio negociando. Suerte, suerte para sus reivindicaciones. Vale, bien, gracias. La glorieta con Rosmarie Alonso. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción